Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ...de bendición. Todos queremos bendición, ¿verdad? No nos hagamos. No, yo no quiero bendición. ¿no? Porque hay gente que también es luego está... No, yo no quiero eso. Pero, si para ellos empezó un año nuevo, yo creo que debemos de tomarlo y decir, para mí hoy comienza un año nuevo. No importa lo que estemos pasando, todos estamos pasando situaciones bien distintas. Problemas, situaciones, circunstancias. Pero cuando entra un año nuevo, y más sabiendo que, que, que, que es para... Fíjate, normalmente nosotros agarramos y decimos, voy a hacer esto y, y me lleno de, de un montón de expectativas. Pero qué tal si cambiamos el giro y en vez de estar diciendo voy a hacer esto, mejor proclamo a Dios como rey sobre mí, mi vida. Y eso cambia completamente las circunstancias, eh. Porque dejamos de estar, perdón que te lo diga, y no es regaño de pedinches. Y cuando tú empiezas a estar proclamando, uh, comienzas proclamando al Señor un año nuevo, yo creo que ese año va a ser completamente distinto para tu vida, ¿no? O no? O tú crees que no afecta en el plano espiritual que tú proclames a Dios como Rey. Yo creo que sí afecta. Entonces. Sea que lo celebres, bueno, o que lo hayas celebrado el miércoles, o lo celebres el 31 de diciembre para entrar el 1 de enero, proclama a Dios como Rey y Soberano sobre tu vida, ¿ok? Y esto va mucho de la mano con, con, con esta, eh, la plática de hoy, que es una enseñanza preciosa. Mira, si puedes tomar nota, toma nota, si no, después escuches la, la predicación. Pero yo quiero hablar acerca hoy de dos bendiciones hermosísimas que hay en la Palabra de Dios normalmente ustedes han visto que cuando terminamos la reunión sea como terminemos danzando cantando como hagamos siempre me tomo un pequeñísimo tiempo para decirles el Señor te bendiga y te guarde porque es bien importante recibir la bendición de Dios y yo quiero que vayamos a números a números 6 del 23 al 27 y hoy voy a hablar de dos bendiciones preciosísimas Número 6 del 23 al 27 y espero no dormirte porque hoy quiero no subir la voz porque es una enseñanza así que si de repente ves que subo la voz es porque alguien se me está durmiendo ok lo malo es que no tengo tarima de madera porque si no aquí no se oye pero para darles pum pero bueno ya tienes ahí número 6 del 23 al 27 dice está hablándole Dios a Moisés y le dice dice Dios a Moisés Habla a Aarón Y a sus hijos Y diles Así bendeciréis A los hijos de Israel Y entonces tú te quedas Bueno es a los hijos de Israel ¿Y yo qué? Pero acuérdate que somos adoptivos Somos injertados Entonces es para ti Claro que es para ti ¿Verdad? Es para mí Di Es para mí Agárrala Dile Vamos Es para mí Volteate con el de al lado Y dile Es mía Y no es tuya Es mía Es tuya Es mía Digo Es tuya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 sobre los hijos de Israel mi nombre y yo los bendeciré ahora quiero leerte la esta hermosa bendición en hebreo ¿La quieres escuchar en hebreo Dice Jivarejado nay vishmereja ya donai panaveleja bijuneka Jisado nay panaveleja bellas Shalom Qué hermoso, ¿verdad? Imagínate al pueblo de Israel escuchando cada mañana la bendición sacerdotal. Cada mañana. Y nosotros nos conformamos con el domingo. Cada mañana ellos, el sacerdote salía y bendecía a la congregación, bendecía al pueblo de Israel con estas palabras en hebreo. Y la segunda, dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, ¿cuál es el nombre que está sobre nosotros? ¿Cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Imagínate y pondré su nombre O sea es como Como la placa tuya Así como la placa de nuestros coches Que identifica nuestros coches Tú traes una placa que dice Jesús Gloria a Dios ¿No ¿No te gusta eso? Y a lo mejor tú no la ves Pero el diablo sí la ve Y dices, Ay, ahí viene aquel La segunda bendición Te pido que vayas a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es una bendición preciosa que el apóstol Pablo les escribe y les da a la iglesia de Corinto Segunda de Corintios 13, 14. ¿Ya lo tienen ahí? Yo me estoy yendo lento porque quiero que así... Es, es como... ¿Qué haces cuando tienes un Un pastel o un pie delicioso. O sea, bueno, mis hijos lo, eh, eh, eh, lo devoran, ¿no? Pero normalmente, ¿qué hacemos cuando el, el postre está suculento? A mí me encanta ir a, a un restaurante italiano, no voy a decir el nombre para que no se grabe el comercial, pero venden ahí un, un, un, una postre que se llama Panacota. No sé si la han probado. Es, es como un mousse o qué será como una gelatina entre mousse gelatina qué, qué, es, qué es no sé es delicioso y le ponen arriba eh, eh, mermelada así de, de fresa y lo tomas se deshace y te lo pones en la boca y tín, mira uy hasta se me se deshace en la boca pero cómo te lo comes así mmm, y lo saboreas lo paladeas así es la así es la conferencia de hoy es un es una panacota ¿O qué te gusta? ¿Pay de limón? ¿Pay de manzana? ¿De queso? ¿Cuál? De piña, ah, ya estamos sabiendo Tomen nota, eh Para los cumpleaños Segunda de Corintios 13, 14 La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Hermosísimas bendiciones ¿Y sabes qué? Tienen mucho en común las dos. Vamos a ver primero la bendición araónica, ¿sí? Vamos a desglosarla, vamos a estudiarla, vamos a, a desmenuzarla. Esta bendición era pronunciada, como les dije, al concluir el servicio público en el tabernáculo o en el templo. Y cada mañana cuando concluía el servicio, el sacerdote salía y toda la gente estaba expectante para recibir la, la, la bendición. Es más, no se iban si no recibían la bendición imagínate, unos estamos a veces aquí en la reunión ya queriendo irnos porque ya va a empezar el partido de la América, o el partido del Cruz Azul, o porque la suegra va a llegar y va a encontrar la casa sucia que no la limpié ayer, y tenemos prisa, y tenemos, o sea, el pueblo se quedaba ahí hasta que no salía el sacerdote del lugar santo y recibían la bendición, y entonces ahora sí a comer carnitas no, comían carnitas pero bueno a comer corderito a comer un montón de cosas ¿sí? vení a decir otra cosa por lo mejor los rabinos comentan que solamente era, era dada en el sacrificio matutino y no en el vespertino porque decían que en la mañana estaba la gente estaba más receptiva ya en la tarde en la noche ya estás así como que imagínate que la reunión fuera hoy en la noche A las 8 de la noche, ¿cómo estarías? Quién sabe qué te comiste, qué te todo lo refresco, cómo vendrías, ya empachado todo así, no y a mejor el Señor te bendiga y te guarde, sí, gracias, ya, ya ni la agarras, no, y se daba en la mañana por esa razón pero sabes que yo creo que se daba en la mañana porque hacía falta una segunda bendición que está ahí en Corintios y es que Jesús iba a venir en la tarde y, para darnos esta segunda bendición una bendición que completa la primera bendición ahora, yo quiero que notes ahí en tu Biblia y normalmente en tu Biblia dice Jehová, sí o no ahí lo, lo, chécalo ahí en tu Biblia, dice Jehová y tú has notado que muchas veces yo no menciono el nombre de Jehová Jehová es una traducción, de, cuando se tradujo la, la Biblia del hebreo al alemán, como el nombre impronunciable de Dios es YHWH, ¿se acuerdan cuando lo vimos aquí? Y, -H, ¿Y cómo se pronuncia? Pues quién sabe. ¿Y, cómo, y qué significa? Pues quién sabe, nadie sabe. ¿sí? Cuando se tradujo, entonces, los, los, los, ahí, Lutero y demás, todos ahí, pues les, se les ocurrió ponerle vocales para que sonara el nombre. Entonces, podemos encontrar que sea Jehová, Jehová. Yahvé o oh Jehová por eso es que encuentras ahí con vocales pero realmente si tú ves la Biblia en hebreo no tiene vocales, no, no hay nombre, entonces muchas veces tú ves que yo no, no repito Jehová sino digo el Señor ¿sí? el Señor o el Todopoderoso o el Eterno y el pueblo de Israel así lo hace eso es porque yo lo quiero hacer así pero yo quiero que en tu texto te fijas que hay tres veces que la palabra Jehová está escrita ahí Sí. Si ¿Sí te fijas dice el Señor el, el Jehová, bueno, lo voy a leer como dice, dice, "Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro." Tres bendiciones. Ahora déjame decirte una cosa. Y aquí, y aquí tengo yo una traducción español hebreo directa, ¿sí? Aquí si lo pueden ver, español. En ese versículo La palabra Jehová o YHWH como está en el hebreo, está acentuada, cada una de estas, en distinta posición. ¿Sí? O sea, la primera está acentuada en un lugar, la segunda está acentuada en otro lugar, en el hebreo estoy hablando, y la tercera está acentuada en otro lugar. Ahora, los rabinos dicen que no saben por qué está acentuado así en el texto original, o... No quieren decirlo, sí, una de dos, y eso como que un misterio, así como que ni quieren soltarla. Pero yo creo que la palabra no sería acentuada en una en una posición distinta a menos que Dios pretendiera darle un distinto matiz a esa palabra, ¿no? Y sabes que yo creo que es porque representa ese nombre impronunciable al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es por eso que los rabinos pues no les cuadra el Hijo todavía ¿no? entonces dicen no, pues es que no sabemos yo creo que está acentuado en esas tres partes porque representa a los tres entonces diríamos el Señor te bendiga y te guarde es la bendición del Padre el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia es la bendición del Hijo ¿Sí? Si sí, no, se nos va. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde es la bendición del Padre. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es la bendición del Hijo. Y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Será la bendición del grandioso y amado Espíritu Santo? Yo creo que sí. Y vamos a desglosarlo. Yo creo que esta triple bendición del Señor Cuyo nombre es mencionado tres veces Nos dirige desde el Antiguo Testamento Hacia la Trinidad Hacia el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y en esa Trinidad descansa nuestra fe Y encuentra nuestra fe un deleite y reposo En su amor ¿No te gusta eso? Vamos a empezar. ¿Quieres, ¿Quieres empezar a desmenuzarlo? Ahorita nada más fue el entre. Vamos a desmenuzarlo. Vamos a empezar con el Señor te bendiga y te guarde. ¿Sí? Cuando tú bendices a Dios, no hay otra cosa sino más que qué, palabras cordiales, ¿verdad? ¿Cómo bendices a Dios? ¿Cómo bendices a Dios? ¿Bendices a Dios? Bueno, mi pregunta sería, ¿bendices a Dios? ¿Cómo bendices a Dios? Señor yo te doy un carro, Señor yo te voy a dar prosperidad, Señor yo te voy a... ¿Cómo bendices a Dios? ¿Cómo puedes bendecir a Dios? Más que diciéndole bendito eres tú eterno Dios, digno eres de recibir Señor, sé bendito por siempre. ¿Sí o no? Siempre son palabras así de... para exaltarlo a Él. De amor, palabras cordiales, de buenos deseos para el Señor. Pero sabes que cuando Dios te bendice, no nada más es de palabra. Si no es de hecho. Y esa es una gran diferencia. Nosotros no podemos bendecir a Dios en el sentido de darle algo que pudiera aumentar su riqueza o su grandeza. Él ya es grande. Él Todas las riquezas son de Él. Solo podemos nosotros bendecirle a Él expresándole nuestro agradecimiento y brindándole nuestro amor reverente. Por eso ahorita cuando estábamos cantando... ¿Cómo terminamos? Bendito Dios digno eres. Gracias. Majestad digno eres. Ese es lo mínimo que podemos hacer con Él, con todo lo que hemos recibido. Pero cuando Dios te bendice, son bendiciones palpables. Él nos bendice en nuestra creación y nos bendice mucho más en nuestra nueva creación. ¿Ustedes son nueva creación? Como que los veo dudosos. ¿eh? <risa> si han creído en Cristo, ustedes son nueva creación. Y entonces Dios te bendice en esa nueva creación. Él nos bendice con el alimento y nos bendice mucho más dándonos a Jesús, que es el pan de vida, que guarda y nutre nuestras vidas. Somos bendecidos cuando recibimos vestido. ¿A poco no? ¿A quién no le gusta estrenar? A todos nos gusta estrenar, ¿verdad? A las mujeres les encantan unos zapatitos nuevos, ¿no? ¿A poco no? Yo no sé por qué las mujeres tienen una fijación con los zapatos, pero bueno. A los hombres nos gusta estrenar autos. Como decían aquellas, ¿no? Autos, moda y rock and roll. Hay dos, tres de mi tiempo, ¿eh? Hay dos, tres de mi tiempo. ¿Cuánto nos gusta? Todos, todos somos bendecidos cuando recibimos vestido, pero somos infinitamente más bendecidos cuando somos cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesús, cuando somos revestidos de la justicia de Dios. Esa es una mayor bendición. También es una bendición ser miembro de una familia, sí o no. Sobre todo cuando esa familia es amable, amorosa y feliz. Pero es muchísimo más bendición ser miembro de la familia de Cristo y ser adoptado en la familia de Dios. ¿No, ¿No te has dado cuenta de eso? Y no es que nos digamos hermanos nada más por decirnos hermanos. Es que somos hermanos, aunque no nos los digamos. Y tú y yo somos familia. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, todos se voltean a ver así cómo quedó, doy. Híjole. Como dicen, la familia no se escoge. Pues sí, gracias a Dios que no se escoge. ¿Sí? Estoy hablando de bendición, hermanos. Por favor, dibujen una sonrisa en su rostro. Voltea con el de al lado y dile, gracias por ser de mi familia. Gracias por ser de mi familia. Como que no los oí muy convencidos, pero bueno. Señor, trabaja, trabaja en ellos. ¡Qué grande bendición es, hermanos y hermanas míos! Que nuestro pecado sea perdonado, ¿no? Que la justicia de Dios esté sobre nosotros. Que la santificación obre en nosotros. Y que podamos gozar todos los privilegios y bendiciones del nuevo pacto. ¿No te gusta eso? ¡Qué bendición! ¡Qué ricamente Dios nos ha bendecido! Por eso cuando yo, vienen aquí, yo insisto y no voy a dejar de insistir hasta que no vea que todos, se, se ahora sí que se despeinen danzando delante de Dios y dándole gracias. Porque tú debes, mira, desde que vienes en camino, debes de venir manejando en el camión como vengas, debes de venir gozoso a que voy voy a la casa del Señor. No es porque esta sea la casa del Señor, sino porque voy a la iglesia, voy a la iglesia, a la, a, a la comunión con los hermanos, porque soy miembro de, de, de, de, de, de la iglesia de Cristo. Y aparte estoy tan bendecido, que lo único que puedo hacer es llegar y... ¡ay! Danzar delante de Dios, gozarnos delante de Dios. ¿Qué, ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Y mira, hablando de, de este inicio de año, que, que, hablé, que el miércoles fue el inicio de año, todos hemos recibido... Notables misericordias de Dios durante todo este año que ha pasado, sí o no a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, fáciles, difíciles o sea, complicadas eh, de, de, de dolor o demás, muchas cosas hemos recibido misericordia de Dios si no, no estaríamos aquí el otro domingo hablé acerca de lo que es misericordia Y todos hemos recibido misericordias durante este año que ha pasado, entonces cuando tú escuchas el Señor te bendiga en esta bendición, tú lo que debes de decir es el Señor me ha bendecido. Porque muchas veces cuando escuchamos la bendición, el Señor te bendiga, todos estamos así como que, y hasta abrimos más los brazos, ¿no? Para agarrar, abrir, yo cacho más bendición. Pero sabes que lo que nos da, no, y no está, no está mal, pues hacerlo. Pero lo que debemos de hacer nosotros es cuando escuchamos, el Señor te bendiga, es decir, espérame, es que sí me ha bendecido el Señor. Su misericordia ha estado sobre mí, claro que me ha bendecido y me va a bendecir más. Entonces no nada más es de allá para acá si no sabes que Dios, yo también te bendigo porque he recibido bendiciones y misericordias tuya Esa debe de ser tu respuesta y esto te debe de animar a esperar que Él te va a continuar bendiciendo. Ahora, en este año que comienza, estoy hablando de, no en el año que comienza. ¿Podemos esperar más bendiciones de Dios? ¿O ya se le agotaron? Más de Dios. Y esa es la expectativa que debemos de vivir. Más de Dios. Ahora, ¿este año que viene vendrán más aflicciones? ¿O vendrán aflicciones? Claro que sí. Claro que sí. Y mira, si tú tuvieras un telescopio ahorita que pudiera ver hacia el futuro y lo pudieras enfocar, ¿sabes qué? Sería necio de nuestra parte Ponernos a ver el futuro y a tratar de ver Porque ¿sabes qué? Veríamos pura negrura Así lo ven las noticias Así lo ve el mundo Con su telescopio dicen La proyección para el año que entra es una eh, Terrible economía y que ¿No lo ven así? Apuntan su telescopio y dicen Esto va a estar terrible ¿Cómo? En chino No sé por qué dicen así pero bueno en chino va a estar, color de hormiga, eso sí es negro o rojo, o sea cualquiera de las dos. ¿sí? Claro que van a estar aquí, pero ¿sabes qué? En vez de, Si tú tuvieras el telescopio, ¿qué harías? Tú pudieras, te agarrarías y dices, a ver, voy a ver cómo me va a ir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te invitaría a que no lo hicieras, sino que agarraras y tumbaras ese telescopio y dijeras, mi confianza está puesta en el Dios de mi salvación. Y no importa lo que venga adelante, puede ser un tormentón, puede ser un broncononón, puede ser X, Y, puede ser lo que venga. Pero yo sé que mi Dios está conmigo. Y entonces mi confianza está puesta en el Dios de mi salvación. Y eso hace completamente distinto un año nuevo. El futuro, aunque posiblemente traiga aflicciones y problemas. Será bendecido el futuro si tú eres un hijo y un siervo de Dios. ¿Quieres bendición en el año que viene? Sirve a Dios, ama a Dios, sé un hijo de Dios y no importa lo que venga. La bendición va a estar ahí contigo. Y hay algo en lo cual tú puedes estar bien confiado. Él ha dicho No te desampararé ni te dejaré. ¿No te gusta eso? Y además también ha dicho, como tus días, así serán tus fuerzas. Entonces, ¿te sientes débil? A ver, los que tenemos mayor edad, como nuestros días, así serán nuestras fuerzas, como del búfalo. Uh, ahí les voy. Uh, mi Alex, uh, hazle así, como el búfalo, hazle. Uh. ¿Cómo hacen los búfalos? Eso, a ver, eso, a ver, ¿cuántos búfalos hay aquí? ¿Y búfalas? Por no decirles este... Así lo dejamos, mejor hagamos todos a las tres, una, dos, tres... ¡Mmm! Fuerzas como del búfalo, como nuestros años así serán ¿No te gusta eso? Claro que sí, los jóvenes dirán, ay, pues qué, pues claro, ustedes tienen ahorita toda la fuerza ahí pero créanme, no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después amén Dice <risa> no, fuerzas como de mmm, búfalo mmm. dice, como tus días serán tus fuerzas podrás a lo mejor ser muy pobre no tener mucho dinero pero sabes qué, nadie podrá robarte esta seguridad que te dice, él te dará tu pan y tus aguas serán seguras Uy Dios, yo quiero eso No importa si tengo mucho dinero No tengo mucho dinero ¿Sabes qué? Él me va a dar el pan Y mis aguas serán seguras Y si tú estás teniendo miedo con muchas aflicciones Si tú estás ahí, no sabes qué hacer ¿Sabes qué? Apunta esta promesa Porque debe de ser tu ungüento Tu tónico, tu tonicol Debe de ser esto Escucha bien lo que es Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Oh Dios! El Señor te bendiga. ¿A poco no? Y yo te invito a que mentalmente voltees hacia atrás y veas tu vida en este último año. ¿Qué pasó? Hermoso. Gracias. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir, Mi Señor no me ha soltado de su mano. Porque a pesar de muchas circunstancias y a pesar de muchos errores, mi Señor ha sido fiel. ¿No? Entonces, ¿qué esperamos para un año nuevo? Más. Más. Porque su misericordia es para siempre. Y su misericordia es nueva cada mañana nueva cada mañana uy no te gustaría tener un traje de Sara o de Hugo Boss nuevo cada mañana un vestido a poco no de, de Sara, de esos padres ahora que viene el otoño están sacando una moda padrísima para las mujeres o sea con unas bolsas aquí al lado o sea yo digo wow qué padre los aparadores ya no les sigo <risa> vayámonos juntos a galerías y vayamos a ver Pues está sacado una moda padrísima. ¿A poco no te gustaría? Chavas a no le gustaría. Cada mañana llega alguien ahí. Llega, llega, este, llega Alfred ahí a, a, y señora, señorita, aquí tiene su vestido nuevo. Ah, mira, gracias, Dios, ya le saqué una sonrisa, Dios, gracias, gracias. Ya nos podemos ir, Señor, gracias. Así es, sí. Así es su misericordia cada mañana. ¿Por qué no nos las ponemos? ¿Por qué no la agarramos? ¿Sí? Su miseria... Y, y, y todavía... Dios... Voy a continuar... ¿Sabes que Tú cuentas con la palabra de Dios para ello... Dice... No temas porque yo estoy contigo... No desmayes porque yo soy tu Dios... Y mira... Inclusive si en este año que se abre delante de nosotros... Dios decretara que muriéramos... No lo podemos saber, ¿verdad? Nadie tiene comprada la vida. Dependemos de nuestro Dios. Y si llegáramos a morir, ¿sabes qué? Podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, ¿a qué le temes? El Señor te bendiga. Y al decir esto, el Señor te bendiga, cada uno de los que hemos creído, tenemos que saber que el Señor nos va a bendecir así, y entonces podemos voltear a ver el futuro, no con horror. Sino con esperanza de que nuestro Dios, con certeza de que nuestro Dios está con nosotros. Entonces, cuando decían, el Señor te bendiga, era el deseo del sacerdote bajo la antigua ley. Y siempre es la naturaleza de Dios confirmar aquello que pide a sus siervos que deseen, el Señor te bendiga. Ahora, observa qué es lo que sigue después de esto. Dice, y te guarde. O sea, y te guarde o sea, estábamos hablando del Señor te bendiga ahora es y te guarde ahora entendamos no es una misericordia pequeñita el ser guardados por Dios es una gran misericordia ¿dónde estaríamos tú y yo? por eso les pedí que, que, que fijaran así hacia atrás un año, 365 días hacia atrás, ¿dónde estaríamos si Él no nos hubiera guardado Desde un punto de vista moral y espiritual Y también desde un punto de vista natural O sea en lo físico En lo mental, en lo moral Y en lo espiritual Dios nos guarda Dios nos guarda Es Él el que guarda nuestras vidas de la muerte Y de nuestros cuerpos de perecer Tal vez durante este año que pasó Fuimos guardados de tormentas o de enfermedades o de circunstancias y sabes que tú y yo tenemos un gran privilegio de parte del Señor cuando Él nos dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra oh, ¿y ¿no te gusta eso? o sea, no solamente tengo que mi Dios me guarda sino manda a sus siervos los ángeles también a que estén alrededor nuestro también el Señor nos ha guardado de caer en pecado quien se guarda a sí mismo está mal guardado quien tiene a su hermano por guarda está peor guardado Pero quien tiene a Dios como escudo a su diestra y lo tiene como su gloria y como su defensa está espléndidamente guardado. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Dónde está tu confianza? Pero si estamos confiando en Dios, estamos guardados en Él. Uh. ¿no dirías tú aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado? ¿no podrías decir eso? entonces cuando, cuando yo les diga el Señor te bendiga y te guarde ¿qué vas a responder tú? yo he sido bendecido y he sido guardado ¿sabes qué? necesitamos ser un poquito un poquito un poquito agradecidos con el Señor porque muchas veces se nos olvida que somos bendecidos y que somos guardados ¿ves que tú no sabes lo que me ha pasado? Pero lo que no sabes es lo que te podría haber pasado. Ni siquiera sabemos de qué nos ha librado el Señor. Y nos volteamos a ver y decimos, oh, en esto y en esto otro. Pero bueno, el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. Entonces tenemos que entregar a Él todo lo que somos. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Tenemos que entregarlo todo a Él. En ese futuro que no sabemos, pero que vamos confiados delante con nuestro Dios por eso tenemos que entregarnos completamente, entonces yo te invito a que desconfíes de ti mismo y confía en Dios confía en Dios mira, no habría en esta parte una súplica como el Señor te bendiga y te guarde, si no necesitaras ser guardado, verdad o sea, la bendición está ahí porque necesitamos ser guardados guardados de pecado, guardados de maldad guardados de violencia guardados de, guardados de un montón de cosas de tentaciones confía en Dios para recibir esa ayuda si tienes miedo a la tentación entonces tu oración ha de ser no nos metas en tentación y si de veras confías en Dios entonces le vas a decir líbrame del mal ya lo vimos extensivamente que vas a ser tentado durante el año que está por llegar sí pero ¿sabes qué? nuestra confianza es de que Él nos va a dar una vía de escape y nunca vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios Jesús la oración de Jesús que fue, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque qué fácil sería, Señor, ya llévanos a todos, ¿no? O vámonos todos a un monasterio, metámonos todos ahí, y aún así ahí habría pleito. Ay, que ya comiste más y que te comiste más papas y, o sea, siempre habría broncas, porque donde hay gente hay broncas. ¿Sí o no? Ay ya le diste más a este, ya le diste más. En la iglesia primitiva así si pasó digo primitiva, no me gusta, en la primera iglesia, así pasó, ¿no había un pleito por eso? O sea, que le estás dando más a las a las viudas de los judíos que a las viudas de los... O sea, y, y se están pelando, Ay, ¿por qué? Porque donde hay gente hay broncas. Entonces, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino guárdalos del mundo, de las cosas del mundo. Entonces, vamos a ser sostenidos, pues Dios... Puede sostenernos en una perfecta seguridad a quienes nos apoyamos en él. Apóyate en Dios. Ven, bueno no, tú estás chiquito. Ven, si sí, no es que yo peso más que tú. Ven, ven. Tú estás, sí. desayunaste? Sí. Okay, entonces. Apóyate en Dios. Claro que Dios no está temblando así para agarrarte, ¿verdad? ¿vale? Por eso, por eso hay que hacer ejercicio los espero el lunes para correr y hacer ejercicio gracias Piro apóyate en Dios suéltate en sus brazos Él te guarda Él te bendice ¿no? si ¿Sí me están siguiendo ya, ya los marie estamos apenas con el Señor te bendiga y te guarde Todavía nos falta terminar esta y más ver la otra. Así que, acomódense bien. Es más, pidamos aquí mariscos y todo. para. El Señor te bendiga y te guarde. Él nos sostiene en perfecta seguridad. Entonces, ¿sabes qué? Nuestra oración debe de ser, Padre Santo, cuando yo escucho esta bendición, Y cuando, cuando, cuando, cuando recibimos esta bendición de parte de un pastor, o de parte de mi papá, o de parte de alguien con autoridad sobre mí. Oh Señor, pon sobre nosotros tu bendición, que seamos guardados por tu poder, ahora y hasta el último minuto de nuestra vida Señor, por medio de la fe en ti Señor, para salvación, el Señor te bendiga y te guarde la bendición del Padre ¿no te gusta eso? wow ¿sabes que tenemos el espíritu de adopción el cual nos hace exclamar Abba Padre Padre mío papito querido la bendición del Padre es Él te bendice y Él te guarda Dios Padre ¿no te gusta eso? Pasemos a la, a la siguiente, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia. Oh, la bendición del Hijo, la bendición de Jesús, ¿sabes por qué? Porque el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, yo entiendo que Él está reconciliado con nosotros, nosotros estamos reconciliados con Él, y mira, cuando tú no estás reconciliado con una persona, ¿Qué se refleja en tu cara cuando lo ves llegar? O sea, si tú y yo tuviéramos un problema y, y, y, y, y llego y, y, y, no sé, algún problema, pues te choqué el coche y no te pagué no sé, algo, algo que de veras nos duela. Y, y me ves llegar que... Ya llegó, ¿no? Que se nota en la cara. Hay unos muy buenos actores. Ah, que sí, el señor, claro, qué gusto verte. ¡Qué gusto verte! Cuando traes algo con alguien se, se, se ve en tu cara Tu semblante decae y, y, y, y muestra ese enemistado O coraje contra la otra persona Pero cuando ves a alguien llegar que te cae bien ¿Qué, qué es lo que haces? ¡Qué onda maestro! ¡Qué buena onda! ¡Qué tax! ¿No? Se nota en tu cara, qué gusto verte, qué bueno que viniste, ¿dónde andabas? Eso ya fue de mi cosecha para ustedes. ¿no? Espero que no andabas, tuvieras de parranda, ¿verdad? pero bueno. Se nota en la cara cuando cuando alguien está contento con otra persona, está amable, amigo, amoroso, el rostro se ilumina. Qué gusto verte. Sí, ¿no? Cuando ves a Ana y que wow ay mira <ríe> Apárense para que vean unos rostros iluminados, vean, ya los vieron iluminados los rostros, bueno ¿Cómo se ven? Amor mío Síguele, ahí están los <ríe> Ahorita vengo, voy enfrente No, los niños, los jóvenes, no, ustedes no. Córtale, Michao, córtale. Como búfalo. El señor me guarde. Ahora porque es la bendición del Señor Jesucristo porque es por medio de Jesús que el rostro de Dios resplandece sobre nosotros no hay otra el Señor no tendría una consideración favorable hacia un pecador como tal mientras los pecados estén sobre él por causa de una falta de arrepentimiento o de falta de fe Pero cuando el amor del Señor viene sobre esa persona en pecado, ¿qué pasa con esa persona? Cambia, se arrepiente y entonces el rostro de Dios resplandece. Hay una reconciliación, hay un reconecte con el Señor. Y entonces en vez de ver el pecado y decir el Señor, apártate de mí pecador, porque el Dios es santo. Y Dios no puede ver, ni, ni, ni, no tiene comunión con el pecado. Y en vez de verte y decirte, apártate, te ve a través de Jesucristo, de la sangre de Jesús que te lava, que, te abre, que tienes la sangre de Cristo. Y entonces su rostro brilla sobre ti y se reconcilia contigo. Y entonces voltea a ver tu, wow, resplandece el rostro de Dios sobre ti pero es que yo nada más veo nubarrones el sol de justicia sale para ti resplandece el rostro de Dios y entonces el Señor te ve con agrado y tú que eras antes heredero de la ira te conviertes en hijo de amor wow y entonces en vez de echarte de su presencia, qué es lo que te dice el Señor, venid benditos entren en el gozo del Señor, no? ¡Qué gruesa está esto! Yo espero que tú y yo estemos en esa dimensión de el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que estés reconciliado con Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Nuestro Dios no nos ve con enojo. Él está reconciliado con nosotros. Y entonces nosotros podemos decir, Dios nuestro, escudo nuestro, pon los ojos en tu ungido. ¿Puedes decir eso? Cuando, cuando tú escuches y haga resplandecer su rostro sobre ti, tú dile al Señor, pon tus ojos sobre tu ungido, porque somos ungidos de Dios. Entonces resplandece el rostro de Dios Y entonces Él pone sus preciosos ojos sobre nosotros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué decía David cuando, cuando pecó ahí con Betsabé, Salmo 51, que decía, ¡Oh! ¡No quites de mí tu espíritu! ¡Regrésame el gozo de mi salvación! Casi, casi le está diciendo, ¡No, no quites de mí tu rostro, Señor! Porque si quitas tu rostro de mí, me va como en feria, Señor. ¡Qué hermosa bendición es esta! Es, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabes qué? Somos aceptos. Somos aceptos en el amado. En el amado Jesús. Cuando el Señor nos ve a nosotros, no te está viendo a ti. No está viendo tus imperfecciones. No está viendo si ya tienes más arruguitas de aquí, mujeres. No está viendo si ya no estamos poniendo más panzones los hombres. O calvos. ¿Sabes qué ve en ti? Ve a Jesús. Al perfecto Jesús. Ve su sangre preciosa. Y entonces cuando Dios te ve a ti. Y ve a Jesús. Lo único que puede es. Darte amor. Resplandece. ¿Y qué viene después de esto? Y tenga de ti. Misericordia. Oh misericordia, escuchen la conferencia, bueno no la escuchen porque todavía no la subo, pero tan luego la suba, escuchen la conferencia de misericordia. ¿Qué es misericordia? Y tenga de ti misericordia. Dios es de tal manera favorable hacia nosotros por medio de su amado Hijo Jesús, que la gracia nos llega. Misericordia es gracia. Y qué grandiosa palabra es la gracia. ¿Entiendes la gracia? Tiene muchísimos significados la gracia, ¿sabes qué? La palabra gracia incluye todo un universo de bendición para ti y para mí, la gracia es el libre y merecido favor de Dios, tú no tuviste que hacer nada para recibir salvación, la gracia es la poderosa operación de ese favor recibido, obrando eficazmente en aquellos que hemos creído Esa es la gracia, ese poder operando en nosotros. Es que yo no puedo cambiar, por gracia estás cambiando. Es que así soy yo. No, cuando yo escucho que la gente dice así soy yo, así me... Porque es un indicativo que en dónde estás, en Dios. Cuando tú estás en Dios, tú dices, sí, yo no puedo, pero Él sí puede. Yo soy débil, pero Él se hace fuerte en mis debilidades. Cuando escuchas decir a la gente... Es que yo no puedo, así soy y no puedo cambiar. Ok, deja saco mi bibi y la, deja, preparo la lechita espiritual para darte lechita espiritual. Pero cuando, cuando yo veo con gente que llega y dice, es que no puedo, pero yo sé que en Cristo voy para adelante. Yo sé que Él me fortalece, yo sé, ay espérame, deja saco un tibón stick o un cereal pues ya, o papilla, ¿no? ¿O sabes que Estoy pasando por tribulación, pero yo me levanto en Dios. Yo, yo, yo hago guerra espiritual porque yo entiendo. Entonces cuando, oh, cuando escuchas gente que está así, dices, wow, deja saco un vacío argentino. Dios, yo quiero un vacío argentino. Y una ensalada, y, y, y vamos a comer comida de rey, pesada, fuerte. ¿Por qué? Porque... Es Bueno, dije que no les iba a regañar. Es el poder operando en nosotros eficazmente. Es la gracia operando en nosotros. La gracia es lo que nos ilumina para ver nuestra condición perdida. Y es la que nos conduce para ver la toda suficiencia de Jesús. Escúchame bien. ¿Agarraste eso o te lo vuelvo a repetir? La gracia nos ilumina para ver nuestra condición perdida. O sea, que tú no laces, que tú no puedes... Y la gracia nos hace ver y nos conduce a la toda suficiencia en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es eso? Yo me rindo a ti, Señor. Tú sí puedes, Señor. yo no puedo. La toda suficiencia en Cristo. Y la gracia obra fe en nosotros y nos da amor hacia Dios. Genera esperanza en nosotros y continúa la obra en nosotros. Y ¿sabes qué? También la completa. Yo doy gracias a Dios porque Él va a completar la obra en mí. Yo no sé si des gracias a Dios que va a completar la obra en ti, pero ¿sabes qué? Yo, yo estoy seguro que va a completar la obra en ti. Y si eras chismosa, ya no vas a ser chismosa. Y si eras esto, ya no vas a ser eso. Mejor no quiero, cada quien va a decir, ay, me lo dijo a mí, no. Lo que fueras, él va a completar. Porque gracia es un término que incluye, que es tan incluyente que necesitaríamos todo el día para hablar y aún más para hablar de la gracia. Porque tiene, la gracia tiene un catálogo de bendiciones. Es como un cofre de oro, esa, esa gracia. El Señor tenga de ti misericordia. Ahora, ¿Dios ha sido misericordioso con nosotros en el pasado? ¿Ha sido misericordioso? Hay un viejo himno ahí que, que, que, que dice, oh cuán deudor de la gracia soy. Diariamente estoy constreñido. Mi ser se constriñe porque soy deudor de la gracia. ¿Tú puedes decir lo mismo? Somos deudores de esa gracia de Dios, de esa misericordia de Dios, mira, mira lo pecador que hemos sido y sin embargo cuán favorecidos hemos sido por Él, mira todas las rebeliones que hemos tenido, mira nuestra ingratitud, la ingratitud que hemos tenido hacia Dios y sin embargo su misericordia no cesa, no cesa. Entonces yo creo, amados, que si Él ha sido misericordioso en el pasado, va a ser misericordioso en el futuro. Cada misericordia que tú recibes de Dios es una prenda, escúchame, es una prenda para recibir más misericordias. Si tú recibes una misericordia de Dios, es porque ahí viene otra. Y recibes otra, y ahí viene otra, y ahí viene otra. Es una prenda, es un seguro que vamos a recibir. ¿Y sabes qué? Dios sabía en lo que se metía cuando comenzó con nosotros en la obra y sabes que Él no va a abandonar su obra, en su misericordia y en su gracia Él va a concluir la obra que comenzó en nosotros, entonces amárrate, agárrate, ponte el cinturón porque vienen mejores cosas este año para tu vida. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Y por último de esta bendición vamos a tocar Y el Señor alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Esta es la bendición del Espíritu Santo Es la voz del Espíritu Santo hablándonos Dice El Señor alce sobre ti su rostro ¿Acaso ¿No significa esto que el Señor te proporcione un sentido consciente y deleitable de su favor? ¿Que el Señor te proporcione un sentido consciente y deleitable de su favor? ¿Qué, qué significa esto? El pueblo de Dios, no, muchos del pueblo de Dios no tienen este favor. No siempre brilla el sol sobre ellos. Porque Dios siempre ama a su pueblo, pero muchas veces el pueblo no ama al Señor. Y por eso pierde esta bendición. Y muchas veces el pueblo de Dios tiene pecados. Y entonces no tiene este gozo de recibir y esta paz. Pero qué grande bendición, escúchame bien, es cuando el Espíritu Santo habla sobre tu vida y te dice, el Señor alce sobre ti su rostro. Y es cuando el Espíritu Santo derrama abundantemente el amor de Dios en tu alma, cuando tú puedes decir, mi comunión, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y cuando estás metido en esa bruma, en esa tormenta de problemas, cuando estás metido en medio de la tempestad y ves olas que se levantan alrededor tuyo y ves cosas y no ves por nada, o sea, por dónde salir, dice, y de repente ves resplandecer su rostro sobre ti. Y entonces así como en las películas, se abre y puedes ver al Señor. Y puedes seguir viendo la tormenta a tu alrededor, pero estás viendo ese rostro que se alza sobre ti. Y es de comunión Es de compañerismo El Espíritu Santo nos da esto ¿Lo quieres? Muchos hemos recibido demasiado Del Espíritu Santo en este, en este año que pasó ¿Sabes qué? Prepárate porque vas a recibir más Porque Él no se queda estático Él no dice, no, hasta aquí y ya Sino Él te va dando más y más y más y después viene y ponga en ti paz y no hay paz como la que tenemos con Dios y no hay paz como la que Dios da cuando viene de su amor garantizado la fe en Cristo para perdón de pecados nos proporciona la bendición de la no condenación dice la palabra dice justificados pues por la fe tenemos ¿Qué? ¿Sí saben ese versículo? Justificados pues por la fe, o sea lo que hemos creído Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Y entonces el espíritu de condenación que viene en nuestras vidas es destruido por esa paz Y a lo mejor puedes estar abatido y puedes, tu fe debilitada Pero cuando regresas a la cruz de Cristo, lo que te da a la cruz de Cristo es paz Y sabes qué es imposible describir la paz. Si tú no has gustado la paz de Dios, yo no te la puedo describir. O sea, yo, yo he sentido la paz de Dios en mi vida. Pero si tú no la has sentido, yo no te puedo decir es que sientes ñañaras, o, o, o sientes cosquillas, o, es que tienes que experimentarla tú. ¿Y cómo la tienes que experimentar? A los pies de la cruz, rindiéndote y diciendo, oh Señor, pon sobre mí paz tu paz, no la del mundo, no la del sistema sino tu paz Señor miren un ejemplo de tal vez cómo podríamos describir la paz de Dios, es que como hace poco, hace unos días cayó un tormentón aquí en Guadalajara ¿no? cayó tremendo el tormentón el viento durísimo y, y muchas veces nuestras vidas están así lleno metido en una, en una complicación, en problemas y, y, y de repente pasa la tormenta y qué pasa de repente sale el sol. Y de repente todos los árboles y las plantas y el pasto están llenos de, de agua. Y entonces empieza a subir un olor. No, no les gusta ese olor. Yo cuando, cuando cuando vivía con mis padres había unos árboles inmensos ahí, había muchísimos árboles ahí donde vivían mis papás, eucaliptos y pinos y demás. Y cuando acababa de llover, a mí me encantaba salirme porque olía delicioso. No sé si lo has experimentado. Es que no sé cómo describirte la paz, pero hasta los pajaritos empiezan a cantar. Y tú vas caminando y... ¡Oh, qué delicioso! Mira, la paz de Dios es más que eso. Es que no te lo puedo describir. Tienes que experimentar la paz de Dios. Y si no has experimentado la paz de Dios, yo te invito a que te metas a la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento Y por tanto tiene que sobrepasar Toda expresión No hay forma de expresarlo ¿Cómo quisiera yo decirte? Mira, así es la paz, mira, siéntela, siéntela, siéntela No, no puedo Tienes que experimentarla Pero sabes que Dios es tan fiel Que Él lo va a hacer sobre nosotros Él va a, poner, a alzar su rostro sobre nosotros Y va a poner en nosotros paz Tú podrás decir, pero yo no lo merezco. Pero Él te dice, el Señor te bendice. Es que yo soy tan indigno y yo me rebelo tanto y caigo tanto. Él te va a guardar. Él va a levantar su rostro sobre ti. Te va a dar misericordia. Te va a dar paz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición, ¿no? ¿Entiendes un poquito más la bendición? No nada más es escucharla, es sí, Señor. Oh, gracias. Yo lo recibo, Señor, y te agradezco por todo. ¿Quieren que veamos por último la otra bendición? ¿O ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Vamos rápidamente a ver la segunda bendición. Y está dicha por el apóstol Pablo en la segunda epístola de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Esta es la bendición del Nuevo Testamento. Esta segunda bendición es semejante precisamente en cuanto a su esencia y sustancia. Pero hay una pequeña diferencia. En cuanto a la expresión y la circunstancia de esta bendición, lo primero que nos llama la atención al leer esta, esta bendición es que empieza con el Señor Jesucristo, es la primera diferencia. Mira, el Señor Jesús es la segunda persona de la trinidad Todos conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero esta bendición comienza primero con el Señor Jesús Comienza con el Hijo de Dios ¿Por qué es así? Porque si, si estuviéramos hablando de doctrina y de hecho Todas las bendiciones diríamos No, tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo No me lo cambies de lugar Pero aquí Pablo agarra y lo cambia de lugar Y ahorita vamos a ver por qué Mira, el Padre es el manantial de la creación Él es la fuente de todo De Él surge todo Jesús es el canal Y el Espíritu Santo produce los grandes resultados El Padre primero El Hijo después Y el Espíritu Santo en tercer lugar Pero en el orden de experiencia En el orden en el que tú vives de la experiencia En el día a día El Hijo siempre es primero Porque dice Jesús Nadie viene al Padre si no es por mí Entonces en doctrina, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en experiencia vívida, primero es Jesús. Cuando tú eras pecador, cuando éramos pecadores, ¿qué es lo primero que aprende un pecador? No es que el Padre le ama. Es que Jesús murió por sus pecados. Y que pagó el precio. Y entonces cuando recibe a Jesús, entonces el pecador empieza a conocer el amor del Padre. Porque antes no puede conocer el amor del Padre. No hay un vínculo que relacione al pecador con el Padre. Si no es a través de la sangre de Cristo. Ese es el medio y el conducto. La sangre de Cristo. Jesucristo murió por el pecador. Y entonces el pecador cree. Y entonces pone la confianza en Él. Y entonces Dios le empieza a amar. Es la gracia por medio de Jesucristo. Por eso se dice... La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco, este pecador primero reconoce al Hijo y dice, sí, Él pagó por mis pecados, yo soy pecador, la sangre de Cristo, ¿sí? Todos hemos pasado por ahí. Y entonces una vez que entras, entonces tienes comunión con el Padre y empiezas a conocer el amor del Padre y empiezas a tener un compañerismo con el Padre pero conforme sigues avanzando en tu vida y el Señor te guía hacia adelante pasas de ser un bebé a ser un hombre o una mujer en Dios y entonces empiezas a tener una comunión con el Espíritu el Espíritu Santo vive en ti Pero no tienes una comunión con el Espíritu Santo, no tienes una relación con el Espíritu Santo. Los bebés en la gracia conocen la gracia del Señor Jesucristo, pero conforme crecen descubren el amor de Dios nuestro Padre. Y cuando crecen todavía más llegamos a conocer la comunión del Espíritu Santo. Por eso está la bendición en esa forma, porque nos las va dando en la forma en que vamos experimentando. Primero la salvación, luego el amor del Padre y luego la comunión con el Espíritu. ¿No te gusta eso? Estas tres cosas están colocadas en el orden de nuestra experiencia No en el orden de hechos ni en el orden de doctrina La gracia de nuestro Señor Jesucristo Dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico Para que vos, nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos Entonces si conocemos su gran promesa También conocemos su grande gracia que lo trajo a Él desde su trono de majestad a nacer en un pobre pesebre a vivir 30 años de incógnito excepto a los 12 años y a morir en una cruz y sufrir dolores indecibles por nosotros la gracia nos, lleva, nos llega por medio de Jesucristo y por eso por eso decimos por su gracia Jesús es el conducto de oro a través del cual fluye todo. Creyendo en Jesús, recibimos la misericordia de Dios. Viniendo por medio de Jesús ante, ante Dios, obtenemos bendiciones y favores en nuestra comunión con Él. Jesús es el canal de todos los buenos dones de nuestro Padre Celestial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y dice, con todos nosotros. No está en singular. La oración, la bendición del Antiguo Testamento es el Señor te bendiga, y cada quien la pesca si la quiere pescar. ¿Te fijas ahí en la primera? Dice el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga responder sobre ti. Pero esta bendición del Nuevo Testamento es sobre todos ustedes, porque el Evangelio es para todos, y aparte es expansivo. No nada más es para el pueblo de Israel, es para todo aquel que en él cree. Y no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Ves la diferencia entre ambas? Son similares. La primera tiene una riqueza incomparable, pero la segunda viene a completar la, la, la, la primera bendición. Es incluyente con todos nosotros. No es Padre mío. Jesús no dice en la oración modelo, Padre mío que estás en el cielo. ¿Qué dice? Padre nuestro, nuestro, familia de Dios. ¿No te gusta eso? Yo, yo no sé si esto está siendo demasiado para ti, ya, ya no estamos pasando de la hora. Dice que Pablo disertaba largamente, hasta se le durmió uno y se le cayó de la ventana así que si Pablo disertaba permítame disertar largamente la bendición del Evangelio aunque es personal también es expansiva sea con todos vosotros debemos de pensar en todos nuestros hermanos y hermanas y cuando recibamos una bendición tenemos que considerarnos como parte de la familia divina Él quiere que todos nosotros sus discípulos vayamos aquí y allá y participemos juntos y lo mismo con esta gracia de Jesucristo que sea sobre todos nosotros ¿Quieres la gracia de Jesús sobre todos nosotros? Yo quiero poseer su gracia y su misericordia. Y después viene el amor del Padre, el amor de Dios. Uy, espérenme, me falta el amor del Padre y me falta la comunión con el Espíritu. Aguántenme. Esto es precioso, de veras es precioso. El amor de Dios, el amor del Padre porque de Él brota toda la bendición y todo lo que es bendecido. Ahora, no debemos de imaginar que Jesús murió para inducir al Padre para amarnos. Eso sería una, una idea totalmente fuera de. El Padre ya nos amaba. Y por causa de que ya nos amaba, Jesús dijo, yo voy. Y se ofreció. El amor del Padre en Cristo Jesús... Es como si hubiéramos comenzado un banquete que no se va a acabar nunca. ¿No te gusta eso? Que el amor de Dios sea con todos nosotros está dirigido a todo el pueblo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿ese amor de Dios está contigo hoy? Porque si no has gustado el amor de Dios, no sabes lo que significa la vida, la verdadera vida, el gozo más rico, más celestial. Más delicioso que podamos conocer es la plena seguridad del amor de Dios. ¿Amas a Jesús? ¿Crees que tienes el amor de Dios? ¿Podrías contestarle a Jesús como le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿De veras me amas? Si tú sientes ese amor por Jesús. Y ese amor y confianza puro y verdadero. Entonces dile, Señor, te amo. Señor. Dile, dile. No me lo digas a mí, díselo a él, te amo. Señor. Que el amor del Padre sea contigo todos los días. ¿No te gusta eso? Amor del Padre. Ahora, ¿qué es la comunión del Espíritu Santo? ¿Sabes qué comunión significa? No únicamente que el Espíritu Santo viene a nosotros y conversa con nosotros, sino que comunión también significa coparticipación. Comunión significa coparticipación. Ahí en el Nuevo Testamento, cuando las iglesias en Macedonia hicieron una colecta para la iglesia que estaba en Judea, que estaban pasando por, por mesa. Pablo a, a, a, escribe ahí que dice que tuvieron comunión con la iglesia de Judea. ¿Qué fueron? Fueron copartícipes. Ahora, trasladándolo la bendición, el Espíritu Santo tiene todas las cosas en común con el pueblo de Dios. Es copartícipe con nosotros. Ahora, dice que el Espíritu Santo nos va a guiar. A toda verdad. El Espíritu sabe y nos enseña a nosotros. Por eso somos capaces de absorber la palabra de Dios y dar la palabra de Dios. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios. El Espíritu Santo nos concede participar de todo, de todo lo que Él posee. El Espíritu Santo es el Espíritu de paz. El Espíritu Santo nos da paz. El Espíritu de santidad y santificación más bien. Él es el Espíritu de luz y Él enciende la luz de nuestras almas. Él es el fuego sagrado, Él le bautizó a la iglesia con fuego. Entonces todo lo que el Espíritu Santo tiene, lo es y lo tiene para la iglesia de Dios, o sea para ti. Eso es la comunión con el Espíritu Santo. Qué distinta palabra de comunión a como conocemos la palabra comunión, vamos a tomar la comunión. Comunión es ser copartícipes Y todo lo que tiene el Espíritu Santo Es para la iglesia de Dios Es común para la iglesia de Dios Nosotros, tú y yo Como miembros de la iglesia Tenemos una coparticipación con el Espíritu Santo De estar con Él, de vivir con Él De festejar con Él De tenerlo a nuestro lado Y que seamos de Él y Él sea nuestro Esa es comunión ¿No quieres esa comunión? cuán ricas vidas debemos de tener si, si entendiéramos que participamos en todo con Él sabes que deberíamos de estar constantemente sintiendo en nuestras vidas el poder de su presencia porque somos copartícipes copartícipes es aquí los dos juntos juntos el Espíritu Santo y yo juntos aquí copartícipes, lo que Él tiene es mío Di es mío. es mío. Es mío. No, no soy tuyo. <risa> es mío. ¿Qué es lo que tiene el Espíritu Santo? Tiene todo. Es Dios y mora en tu, en tu, en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo y todo lo que Él tiene es para ti, esa es la comunión con el Espíritu Santo que nos lleva a más, a más, a más y a más. Entonces no digas no puedo, porque tú lo que debes decir es yo tengo una comunión, una coparticipación con el Espíritu Santo. Aquí está la, la diferencia entre las dos bendiciones. La primera es una bendición que llega y te da, pero la segunda bendición te habla de una comunión profunda con Dios mismo, que es la comunión con el Espíritu Santo. Esta segunda bendición te habla de gracia, de amor y comunión, y la comunión, escúchame bien, en esta bendición apostólica es un privilegio, un privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios. No desperdicies esa, esa comunión. No eches, como decimos, en saco roto esa comunión. Esa coparticipación. Porque al rechazar al Espíritu de Dios, estás rechazando todo lo que Dios tiene para ti. Qué grueso está eso, ¿no? Por eso habla la palabra, la comunión con el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por Él llegamos a Dios, por Él entramos a Dios. El amor del Padre, el amor de Dios. Entramos a esa dimensión de amor. Y la comunión nos trae todo lo que Dios es a nuestras vidas. ¿Qué mayor bendición quieres? Ay, es que yo quiero mi coche, yo quiero esto, yo quiero... Eso es, eso es pecataminuta. ¿Cómo dicen? Es quitarle un pelo al gato, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Tienes todo el gato? ¿Para qué quieres un pelo del gato? Perdón, Espíritu Santo, no quiero... ¿Sí me entiendes? Tenemos la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando... Ya voy a terminar. ¿Recuerdan cuando iban a ser Juan el Bautista ¿han leído esa parte? y que su papá era sacerdote y le tocaba oficiar ahí en el lugar santo ¿qué pasa con Zacarías? se le aparece un ángel en el lugar santo y le dice que su hijo se va a llamar Juan y aparte que el Mesías va a venir eso le dice el ángel ¿y qué pasa con Zacarías? se quedó mudo tres días ¿Pero qué hace Zacarías? Sale del lugar santo. ¿Y qué era lo que Zacarías tenía que hacer? Impartir la bendición al pueblo. El Señor te bendiga y te guarda. Y sale Zacarías y... Y el pueblo se queda, ¿qué onda? ¿No nos van a dar la bendición ahora? ¿Qué pasó? El sacerdote se quedó mutis. ¿Y sabes que Se nos pasa esa figura te voy a decir por qué se nos pasa que no entendemos esta dimensión de la comunión con el Espíritu Santo porque y lo voy a poner en estas palabras parecía que el Señor le estaba dando una noticia a su pueblo diciendo estoy a punto de silenciar la voz de Aarón o sea la bendición araónica porque viene Melquisedec el sumo sacerdote Jesucristo. Y estoy a punto de poner un alto sonido de lo, un alto al sonido de lo simbólico, porque el sacerdote real está en camino. Estoy a punto de silenciar la voz de Zacarías, porque el hijo de Dios debe de aparecer ahora y declarar que la más plena bendición del Señor va a descender sobre su pueblo. ¿Y sabes cuál es esa plena bendición? La comunión con el Espíritu Santo comunión que no tenía el pueblo de Israel y que tú y yo tenemos hoy por eso cuando leemos estas bendiciones tomamos la bendición del de, Señor te bendiga y te guarda y la tomo para mí y la hago mía y yo digo sí Señor a resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia y Señor alza tu rostro sobre de mí y pone sobre mi paz pero también digo la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión con el Espíritu que es la mayor bendición que tengo hoy en día sea con todos nosotros Amén. Dos bendiciones similares, una gran diferencia en las dos. La comunión íntima, hermosa con el Espíritu de Dios. No te pierdas esa comunión preciosa con el Espíritu de Dios. Esa es la enseñanza de hoy. Hay una mayor bendición, la comunión con el Espíritu de Dios. Yo te pido que te pongas de pie. Y yo quiero terminar. Y, y, y quiero que te vayas con un, con un... ¡Wow! ¡Qué bendecido soy en Dios! ¿No te sientes bendecido por Dios? Y cada vez que escuches la bendición araónica, el Señor te bendiga y te guarda y dice, sí soy bendecido y sí me guarda mi Señor y su rostro está sobre mí y alza tu rostro Señor y mi, la paz tuya está sobre mí, gracias Dios, tu misericordia Dios nueva es cada mañana, o sea, le contestes a Dios, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión con el Espíritu es con todos nosotros.